Profecías Bíblicas Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura Analizados en este programa A la luz de la Biblia La Palabra de Dios Muy bienvenido amigo mío Hoy vamos a hablar sobre el profeta Abel ¿Qué? Sí, así es Te dirá es así que ya inventa cada vez cosas más raras. Bueno, vamos a tener que desarrollar el tema y al final usted tiene la oportunidad de juzgar. Sí, en esta breve serie de mensajes yo quiero uh, plantear una interrogante enigmática. ¿Cómo puede un hombre que nunca habló mientras estaba vivo hablarnos ahora que está muerto. Sí, ese hombre es Abel. En el recuento del libro de Génesis no leemos que hubiese dicho algo. Lo único que sabemos de él es que Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos, de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que Estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Génesis 4, desde el versículo 2 hasta el 8. Pese a todo, el escritor de la epístola a los hebreos le llama un hombre de fe, porque dice allá en Hebreos, capítulo 11, versículo 4, Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla de ella. Hebreos 11, versículo 4. Pero más que eso, nuestro Señor Jesucristo cuando se dirigió a los fariseos y maestros de la ley, le llamó profeta. Dijo, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que han derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, Os digo que será demandada de esta generación. Bien, de tal manera que Abel era un profeta, y debemos notar que nuestro Señor compara a los escribas y fariseos con Caín, quien le dio muerte a Abel. Pero me gustaría preguntarle algo más. ¿En qué consistió la fe de Abel y cómo difería de la de Caín? ¿Por qué se le llama a Abel un profeta? ¿Y qué es lo que tiene que decirnos hoy? Bueno, yo creo que lo que Abel está diciendo es, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Confía en su sangre derramada, sobre la cruz. Haz de eso tu única esperanza. Cuando vayas delante de Dios y te confieses, pecador, usa como tu único medio intercesor su nombre. Sí, la muerte de Cristo clavado de una cruz. Ahora, ¿de dónde he sacado todo esto? Bueno, Para saberlo tenemos que buscar en la Biblia que Abel conocía porque Abel creía en la Biblia, pero no había Biblia. Sin embargo, como murió en el capítulo 4 de Génesis, todo lo que tenemos son los capítulos 1 al 3 del libro de Génesis. Para averiguar qué pudo haber aprendido de sus padres, Ellos sin duda debieron contarle cómo era la vida en los primeros días, en un mundo perfecto, su terrible caída cuando pecaron, y claro, la esperanza que les diera Dios. Esto es, Adán y Eva, padres de Caín y Abel, les hablaron. Sabemos que cuando eh, hizo el mundo, dice que vio Dios todo lo que había hecho, y aquí, que era bueno en gran manera, ahí en Génesis 1.31. Bueno, eso significa que no había pecado, ni decadencia, ni muerte. La primera pareja fue colocada en este medio maravilloso. y se le encomendó la misión de cuidar del huerto. La Biblia es clara en eso. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Herén, para que lo labrara y lo guardase. Génesis 2.15 Luego sigue diciendo, Génesis 2.25, que Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Poniendo esto en una forma teológica, lo que quiere decir es que no tenían puesta ninguna cobertura para el pecado, sencillamente porque no había pecado. Lo único que tenían que hacer era escuchar la voz de su Creador para que todo continuara bien. No vamos a detenernos con los detalles de la triste caída de Adán y de Eva en pecado, sino que proseguiremos a notar que, tan pronto desobedecieron, se advirtieron, de que algo terrible había cambiado para siempre. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Génesis 3.7 Ojalá, sí, ¿qué hicieron ellos? Hojas de higuera. ¿Usted conoce la planta de higuera? Son muy, muy pequeñas las hojas. Si alguna vez ha visto los museos en Italia, o si ha tenido la oportunidad de ver alguna enciclopedia de arte, habrá visto las estatuas que se hicieron durante la época del Renacimiento, todas desnudas. Bueno, se dice que un papa católico romano ordenó que por modestia les colocaran una hoja de higuera para cubrir sus partes privadas, pero esto no funciona, porque realmente no oculta nada. Ya que todos sabemos exactamente lo que se encuentra debajo de las hojas, ¿verdad? Eso fue lo mismo con Adán y Eva. Dios que veía lo que había debajo, supo que estaban tratando de cubrir su pecado, Y eso es lo mismo que hacemos nosotros cuando tratamos de cubrir nuestro pecado con buenas obras o rituales religiosos, porque Dios puede ver a través de ello, ¿verdad? Dijo el profeta, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, como trapo de inmundicia. ¡Qué belleza la que tenemos sin él! Esto está en Isaías 64, 6. Es decir que todas nuestras buenas obras son inaceptables delante de Dios para cubrir nuestro pecado. El profeta Habacuc nos dice, Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Habacuc 1.13 Porque, tal como dice el salmista, entre los hombres no hay quien... Haga el bien. Salmo 14, 1. La única cobertura para el pecado debe provenir del propio Dios. Es la única aceptable para Él. Ahora, repasemos Génesis 3, 15, Cuando Dios pronuncia su juicio contra la serpiente, porque dice, «Y pondré enemistad entre ti y la mujer», Y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Pero, ¿quién es esta descendencia de la mujer? Pero, ¿no del hombre? El Señor Jesucristo, quien nació por el poder del Espíritu Santo de una virgen. No era hijo de José, pero sí de María. Él fue quien sufrió la herida en el calcañar y quien aplastará la cabeza de la serpiente, Satanás. Este es el camino de redención dispuesto por Dios para librar a la humanidad del poder del pecado y la muerte por medio de, del segundo Adán porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, dice en 1 Corintios 15, 22. Mediante la sangre derramada por el Señor Jesucristo, el hombre tiene hoy libre acceso para obtener eterno perdón. Esta fue la salvación anunciada a Adán y a Eva, la cual Dios anticipó y simbolizó cuando vistió a la pareja culpable, porque en el versículo 21 de Génesis 3 dice, Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. La diferencia entre las hojas de higuera y la túnica de pieles es muy grande, y de esto hablaremos oportunamente. Ahora, hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olobati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas